El sentimiento de Henry Correón, allá entró. Qué triste realidad la que he vivido, la misma soledad que hay en mi pecho. Qué iba yo a pensar, qué cruel fuera el destino, qué mal me iba a pagar. A mí el mejor amigo, llevándose el amor que formaba mi hogar Y yo que le entregué, lo poco que he tenido, a casa lo llevé, creyendo que era amigo y que mal me pagó con destruir mi hogar, y miren cómo me han dejado ah, Que ahora no tengo a nadie a quien contar mis penas, que vivo como el preso en la más fin Solo me la paso tomando por ella. Sirvame un trago, amigo, que hoy estoy de fiesta. De luto. No sé qué hacer ni en quién fijarme, no quisiera volver a enamorarme. De qué sirve el amor cuando no es bueno, cuando existe un hogar y un hombre pleno, no sé si debe entonces continuar, o tal vez no volver a enamorar, ser como el gavilán, que toma y parte sin uso de razón. No tengo a nadie a quien contar mis penas, que vivo como el preso en la más vil condena, sufriendo un desengaño que ha marcado huellas y miren cómo me mi altera, que solo me la paso tomando. Bye.